Esta introducción es para recibir a Susana Pedernera, que es una laburante de la salud pública pampeana, de hace un tiempito ya, ahora nos va a decir Susi, pero que además este, le queremos preguntar por esta, por esta sensación, por este movimiento que se percibe que hay entre les trabajadores de la salud, específicamente de enfermería, en nuestra provincia, que están poniendo en evidencia que quieren un mejor trato de parte del eh, del patrón, que en este caso es nada más y nada menos que el Estado. Hola, Susana Pedernera, ¿cómo te va? Buenas tardes, Juan Pablo Bertolini, te da la bienvenida por la siesta que no fue. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Y a todos, acá escuchando esta intro que estabas haciendo, <risa> impecable eh, Lo del agua yo me lo reservo, Juan, porque estoy en el Malvinas Acabo de llegar a mi casa, vivo bueno, en el Malvinas Y todavía no. tenemos algunas complicaciones entrando al en Malvinas, Argentina Pero bueno, eh, hace un ratito salí del, de mi querido Molas En el cual llevo 21 años, 21 años 21, ¿está bien? Ya está, ya terminó la entrevista, listo Por <risa> No, no, no. Digo, nah. digo porque la audiencia ya se puede poner a sacar la, las cuentas y a sacar conclusiones. No, no, no, que no se atrevan, que no se atrevan, que no se atrevan. <ríe> Sí, no 21 años en el Molas, has pasado por, no sé si hay algún rincón por el que no hayas este, uh -huh. pasado a, a laburar, no a mirar, no a espiar, ni a conversar. No, y no, y, no, y no, sos, no. Una, sos una digna representante de cualquiera que haya laburado en el Molas o en Salud Pública en la provincia de La Pampa. Les queremos, les respetamos muchísimo, Susi, sobre todo para muchos fue viste, descubrirlo con la pandemia, pero les queremos, les respetamos y les agradecemos todo lo que hicieron y lo que siguen haciendo. Ahora bueno. vamos, vamos al, al, al hueso. ¿Qué pasa con el Estado que tiene personas laburando en salud pública que están precarizadas todavía? ¿Qué el... pasa con el Estado? ¿Qué pasa con a ver, esta ansiosa enfermera hace 25 años en realidad, hace 21 que trabaja en salud pública, muchos años también de precariedad laboral, muchos años de pluriempleo, ¿sí? Este, docente, también soy docente de la Universidad Nacional de La Pampa y ahí hago docencia porque sabés que tenemos la suerte de que tenemos una universidad nacional que genera trabajadores profesionales de la salud. Eh, entonces, este, ¿qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa? En realidad, es que esta pandemia llegó medio como para agudizar algunos estados que ya, que ya veníamos viviendo? Lo que pasa es que, digamos, esto nos terminó a muchos de... de, de de liquidar en algunas circunstancias, ¿viste? Eh, voy a imaginar, Juan, que la nuestra es una profesión, es, es una profesión maravillosa, es una, una profesión de servicio, pero eh, que en el transcurso de los años eh, deja huellas, huellas este, complicadas incluso en nuestro cuerpo, en nuestras cabezas, y esta pandemia llegó para agudizar esos estados, ¿sí?, eh, Sabes que yo soy enfermera? Te digo, desde hace 21 años tengo mi especialidad en cuidados críticos, así que yo estuve eh, trabajando en quirófano, mi lugar de trabajo es quirófano, pero estuve en terapia de COVID hasta hace un mes atrás, que por suerte, bueno, digamos que eh, la vacunación está haciendo lo suyo, así que este, los casos graves han, han bajado considerablemente, eh, me atrevo a decir, mira, yo ahora estoy en el quirófano, pero que casi ya no, no tenemos casos graves, ¿sí? Claro. Pero bueno, sí. No, no, eso es, ah, este, podemos ser un poquito, sonar un poco más exagerados algunos y o algunas que decimos, viste, che, estamos re bien. Eh, es no, una, no, es, a ver. Es una medida estamos, por ahí un poco exagerada, pero estamos mejor de lo que estamos estuvimos. Mejor, eso es, estamos mejor, eh, estamos mejor, estuvimos es, muy mal, estuvimos muy mal, estuvimos cual. muy, tristes Juan. Eh, fue una realidad complicada, fue una realidad triste, triste para nosotros, para los laburantes. Nosotros no podemos salir a decir, Juan, qué es lo que pasó allá adentro, cómo lo vivimos, ni todo, ni las cosas que nos pasaron. Porque era vernos, era mirarnos a los ojos y, y a veces este, entre, entre barbijo 3M, barbijo el otro encima, eh, estafandra, más eh, la burbuja, más todo, era mirarnos y se nos llenaban los ojos de lágrimas. Eh, Solamente de mirarnos cuando no teníamos los, los, las burbujas empañadas, ¿me entendés? Entonces, miércoles, cuando los laburantes nos. hoy miramos, y ni siquiera para atrás, porque estamos hablando de un mes para atrás, Juan, ¿no? no es que estamos hablando de años, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Estamos hablando de hace un mes atrás, donde nosotros vimos familias enteras partir, donde hoy se moría un hijo, eh, a los tres días fallecía la madre, y a la semana caía otro hijo más, ¿me entendés? Y estas cosas dejan, dejan huellas, dejan huellas. Eh, por eso que digo que la pandemia llegó como para exacerbar algunos estados de que, y algunas cuestiones que ya veníamos viviendo, ¿no? Digo, en esta sensación de sector un poco invisibilizado, ¿no? Como sector de... Tal cual. Eh, como sector de salud. Estábamos invisibiliz invisibiliz invisibilizados. Con esta cuestión de que enfermería es una cuestión de servicio y de vocación y ese enamoramiento que produce el hablar de enfermería, ahí hay cuerpos de hombres y de mujeres, ¿me entendés, desgastados, cansados, enamorados de la profesión, porque yo estoy enamorada de mi profesión, de hecho, me profesionalicé, me especialicé, todo yo se lo he devuelto a salud pública y se lo voy a seguir devolviendo porque yo tengo 47 años, así que todavía me quedan años para estar acá dentro, en, en, en nuestra gran salud pública. Pero bueno, eh, necesitábamos visibilizarnos. Y así fue como surge este MEP, este Movimiento de Enfermería Pampeano, que fue producto de un grito eh, casi más acumulado al comienzo de que necesitábamos que bajaran la edad jubilatoria porque lo que nos había hecho esto y lo que a nosotros nos estaba pasando nos estaba haciendo pedir a gritos esto. Entonces nace así, baja en la edad jubilatoria. Pero cuando quisimos acordar, Juan, nos dimos cuenta de que teníamos subido al movimiento... Nosotros somos 1.250 enfermeros en la provincia, 1.150, una cosa así. Más los precarizados, compañeros y compañeras precarizadas, que son entre 300 más o menos, más los estudiantes, que sin los estudiantes tampoco hubiese sido posible de manejar el estatus epidemiológico que manejamos, por suerte, en esta provincia. Porque nosotros, es cierto, no, no, no vimos que se nos moría la gente en la calle. No, por suerte no, no nos pasó Es producto de un Estado presente. Pero el Estado también está constituido por seres de carne y hueso, que somos, en este caso, a quienes represento que son mis compañeros y compañeras enfermeras. Entonces, surge junto con este pedido todo lo que venía atrás. Históricos, pedidos históricos. Pedidos históricos que tenían que ver con la actividad crítica, con el pedido del full time. El full time es, es algo que se hace y que no se cobra. Nosotros tenemos compañeros en el interior... ¿Sí? Y hablamos del interior, Juan, cuando te digo el interior, te hablo del interior profundo, donde tenemos un compañero trabajando. Un compañero trabajando 24-7. Es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo todo. O sea, es enfermero, es médico, es chofer, es, eh, es eh, comisario, es, es todo. Un enfermero, hay pueblitos donde es, es todo, es el referente de todo. Es el Estado. Es el Estado. Está almorzando, le golpean o le llaman por teléfono, deja, el, deja el, el tenedor en la mesa y sale. Tal cual, tal cual, se si apropió de lo que dijiste, es el estado mismo, ¿me entendés? Y bueno, y esas realidades volcadas este, son cuestiones históricas que nosotros veníamos pidiendo. Te digo que ya que estamos, te hablo del petitorio, el full time. Eh, la actividad crítica para todos y todos, que la actividad crítica es algo que gozamos hoy los enfermeros que trabajamos en servicios especiales y nosotros hoy lo estamos pidiendo para todos y todos los enfermeros de la provincia, ¿me entendés? Eh, ver este, el tema de la ley, de la rama de enfermería, de la ley 1279, el tema de los contratos, el pase a planta, de la cantidad de artículos estos que tenemos en salud pública. Tal que antes de ayer sale el doctor eh, Vera, Gustavo Vera, en algo que nos, tra nos trajo cierta... Gratificancias, no sé si está bien dicho, fue gratificante sí. ciertos títulos que vimos por ahí con esto de que él dice de que necesitamos, estamos pensando en contratar enfermeros, a ver, estamos pensando, es necesario contratar enfermeros porque si no no vamos a poder, Juan, es imposible pensar en un hospital que como yo le decía hoy a una compañera, que es hermoso, que es gigante, porque es precioso el hospital que es, que, que, Si Dios quiere, se va a poder abrir acá. Pero si no le metemos gente, si no le metemos recurso humano... Es un cascarón, si no va... nada más. Es un cascarón, no vamos a poder. Entonces, tenemos muchos compañeros precarizados con artículos sextos, incluso algunos monotributistas. Entonces, nos, nos, nos, nos fue grato escuchar. De, y los chicos que se van a ir recibiendo, yo soy docente de ellos, así que les pido, por favor, rindan finales, que los necesitamos profesionales. sí Que, que, que hasta eso nos pasó. Los estudiantes, de nada. Trabajamos, trabajamos, trabajamos, trabajamos, trabajamos, trabajamos. O sea, todo el tiempo cubríamos guardias de todos lados, laburábamos eh, 18 horas por día y se olvidaron de rendir. O sea, tuvieron que, que, que dejar cosas de lado. La vida misma hubo que dejarla de lado para ir a trabajar en esta pandemia. Entonces, bueno, cuando quisimos acordar, Juan, estamos subiendo un movimiento que hoy tiene alrededor, así, la parte del movimiento con la gente con la que nosotros charlamos, somos alrededor de mil personas, mil compañeros de... O sea, casi el 100% de trabajadores de la, de la salud de enfermería de toda la provincia. Y, y, y estamos caminando esto estas sensaciones, estamos caminando estas cosas que nos van pasando. Hemos hecho estos petitorios, pasamos por varias formalidades ya, como por ejemplo juntarnos con el Ejecutivo, eh, en la entrega de este petitorio con más de 700 firmas de compañeros enfermeros a cada uno de los gremios, ¿sí? los tres gremios que a nosotros nos representan. Y necesitábamos encontrarnos. Nos encontramos el 21 de septiembre, que fue el día de la sanidad, y ahí nos dimos cuenta de que nos estaba pasando algo. Nos dimos cuenta porque éramos como 600 enfermeras y enfermeros reunidos y marchando. Entonces dijimos, bueno, acá eh, estamos eh, buscando un espacio donde volcar lo que nos pasa. Y así es como surge nuestro querido MEP, que tiene apenas un mes, un mes y moneditas. Y bueno, y estamos trabajando y ahora, eh, si querés, te cuento eh, que es esto de la asamblea que viene la semana que viene. Sí, por favor, queremos saber de la asamblea, pero además este, yo quiero un segundo para reflexionar acerca de esto que estás contando, de que hay algo que ocurre con una espontaneidad impensada o no buscada, o bueno, es una espontaneidad impresionante. Más de mil personas que laburan en enfermería en la provincia de La Pampa de alguna manera se miran a los ojos mientras estamos, el resto de la sociedad te digo la verdad, estamos tratando de aprovechar todo, todos los rincones a los que no pudimos ir, ver a todas las personas con las que no nos podíamos ver nos estamos volviendo a abrazar, a besar me quedé con esa imagen de las máscaras empañadas que me tiraste sí. Este, sí, porque, sí, sí, porque también que... tuviste compañeros que, que se fueron oh, sí, sí Juan, sí Juan estuvimos haciendo Nos fallecieron compañeros de trabajo y estuvimos haciendo vigilias por compañeros que perdíamos, que perdíamos, mirá, se me hace un nudo en la garganta, la puta madre. Ay, perdón. No, no, todo bien. Compañeros, com, compañeros, eh, compañeros que entendéis, y compañeras, encima con miedo, porque ¿a qué nos pasó? Que íbamos a laburar incluso con miedo. Nunca dejamos de hacerlo, nunca dejamos de hacerlo. Pero nos... nos Nos llenamos incluso de miedo, que lo sosteníamos, sosteníamos el miedo cuando salíamos de adentro, por ejemplo. De adentro de atender a los pacientes. Nosotros entrábamos a las salas de aislamiento, estabas dos o tres horas atendiendo gente, salía y ahí nos fortalecíamos. Nos mirábamos, ¿sí? Nos sacábamos las caretas sin los barbijos, ¿me entendés? Y nos mirábamos y nos fortalecíamos y, y, y vol hasta que volvíamos a entrar. Y así, ¿me ¿entendés? Fueron un montón de sensaciones contenidas, Juan. Entonces... A ver, nosotros no queremos mostrar, eh, no queremos dar eh, eh, lástima. <risa> no, esta es nuestra realidad. Esto fue lo que pasó. ¿Me Ay, entendés? Sí. Nosotros sabéis que ahora yo, hoy es mi último día, mañana eh, empiezo mis vacaciones. Nos habían dado 10 días hace eh, un mes y medio atrás y ahora empiezo mis vacaciones. ¿Me entendés? Vacaciones que, que hasta no habíamos podido tener tampoco. Y estuvimos, estuvimos a la altura de las sustancias, Estuvimos todo el tiempo. Entonces, lo que estamos pidiendo es que hoy, gracias por los aplausos, en serio, a la sociedad, gracias por el reconocimiento, pero también nos asusta algo y nos preocupa algo. somos una sociedad donde las cosas las olvidamos bastante rápidas. O vivimos con, una, con cierta liviandad, ¿viste? Y, y, y volvemos, y yo estoy feliz de que volvamos a los abrazos y que volvamos a reencontrarnos, pero que no se olviden eh, de. de Porque el protagonista fuimos todos, pero todos en diferentes lados, pero que no se olviden de los laburantes de la salud. Que no se olviden, porque, sabes que A mí me da temor, hace un ratito venía con mi hijo, escuchando en la radio, y decíamos eh, de que, de que en Alemania una cuarta ola. Sí. Nosotros queremos pensar que acá no va a llegar, ni queremos, ni... Eh, y, y, se, y estamos haciendo todo para que no pase. Pero ¿qué pasa. ¿Cuántos laburantes vamos a volver a estar ahí? ¿Cuántos laburantes vamos a poder? ¿Nos va a quedar resto? ¿A cuántos? ¿A cuántas? Nosotros nos preguntamos eso y charlamos y lloramos y gritamos. Cuando... Y otra sí, también. ¿y, y otra, Susana, eh, te digo para que, te, para que respires, para que traes saliva. Este, otra, otra también es que lo que le pasa a otros trabajadores y trabajadoras. No puede ser que llegues a tu casa y que no sepas. Si vas a poder pagar la luz o si vas a poder este, comprar lo que te hace falta, ¿no? Lo básico. por eso Lo básico, lo básico, lo básico. La mayoría de mis compañeros, Juan, yo tengo este laburo, estoy en salud pública, soy personal de planta, eh, pero la mayoría de mis compañeros tienen dos trabajos, Juan. ¿Me entendés? Son de 12 a 16 horas por día que laburan. ¿Me entendés? Eh, o sea, hay cosas sobre las que se, hay cosas que son urgentes. Aparte de que necesitamos salvar a compañeros y compañeras, hay que salvarlos. Te, te estoy hablando de, salvarlos, de salvarles la vida, porque tenemos compañeros que están muy enfermos. ¿Entendés que con más de 50 años ya llevan 25, 28 años en salud pública y, y están enfermos? Entonces, por un lado surge esto, cuando surge el pedido mancomunado de bajar la edad jubilatoria. Y por el otro lado, por el otro lado pensar en también... Incluso nos ubicamos en esto de querer mejorar la calidad de la salud pública, porque si vos tenés un personal así de cansado, así de desgastado, ¿me entendés? Así todo se estuvo, pero ¿a costa de qué, Juan? Si llega a venir otra labor, ¿te crees que nosotros no nos preguntamos quiénes vamos a quedar ahí al frente? Claro. Tan ¿Quiénes claro. vamos a quedar ahí al frente? Es, eh, eh, eh, es tremendo, ¿me entendés? Entonces necesitamos mejorar condiciones laborales. Una condición laboral para mejorar es, por ejemplo, otorgar el full-time enfermería. ¿Qué eso significaría? ¿me entendés Un porcentaje, es un, creo que es un 150% más de, de, de, de, de, de, de la categoría que cada uno reviste. Y con eso, ¿no? Tenés gente laburando a dos lados, no tenés gente tan cansada, tenés gente predispuesta, gente que cuando vos necesitas la podés llamar porque se te paga para eso, pero y tenés otra condición de trabajador. Y además y se hace lugar para, para más trabajadores y trabajadoras también, Susana, porque vos Ni estás hablar. cubriendo dos o tres cargos, y si no necesitas eso, es, tener esos tantos laburos, porque cobras mejor, va a quedar una vacante, y estas personas, por ejemplo, que ahora fueron contratadas, este, van, a, van a tener que estar, van a tener que tener estabilidad laboral. Escuchamos... Dale. Wow, muy felizmente wow. lo, de, lo que dijo Gustavo, ¿viste? lo que dijo el subsecretario Vera. Eh, felizmente escuchamos, eh, te digo porque en otras partes de la Argentina están despidiendo a las personas que contrataron con la pandemia. Por eso que te digo, a nosotros nos, no, pero nos puso muy contentos de escuchar esto ayer. Sí. Pero a todo esto, a ver, nosotros ya teníamos problemas para cubrir las vacantes antes de que toda esta gente estuviera. Cubrir vacantes, digo, a ver, cuando nosotros, es un lío cuando tenemos que salir de vacaciones. Llega diciembre y se arma el despelote. ¿Por qué? Porque eh, eh, no, no hay gente, no, no hay gente, o sea, no hay gente ni cuando hay. Imagínate con la pandemia encima y con todo lo que significó. Menos y decir que a estos estudiantes que con un, un corazón de oro, ovarios y testículos de oro y con nosotros ahí a la par, a costa de un montón de cosas, ¿eh? a costa de un montón de cosas, pero ahí estuvieron. Bueno, esos son los chicos que se han ido recibiendo, esas son las gente que tienen que quedar sus nombres en algún lado y ser parte de la lista de ingresantes a la, a la salud pública. Por ejemplo, es otra de las cosas que pedí. Qué, barba, qué bueno, qué síntesis. Me encanta escuchar a Susana <risa> Pedernera en la siesta que no fue. Susi, el Estado, bueno, ahí está, ¿viste? Como que no, no, lo, no le podemos señalar, porque hay que adjudicar también que se ha manejado un programa... Este, inteligente si se me permite por lo menos a la distancia sí, eh, sí, que sí. se ha hecho un gran desembolso de los fondos que hicieran falta Totalmente. y ahora una buena señal con respecto a esto de las personas contratadas este, para que queden en la planta permanente de la salud pública y la representación gremial Susi, ¿qué, qué dice? ¿Cómo, cómo, los mira? ¿Cómo los mira ahora o qué podemos decir de, de los distintos gremios? Mira, Juan, yo te, de esto yo te puedo decir tres cosas. Primero, digo las tres cosas que han planteado los compañeros. Sí. Nosotros el 11 de jueves que viene hacemos una asamblea provincial de enfermería, una asamblea que va a ser histórica. Hasta ahora ha confirmado 35 localidades, ¿sí? compañeros de 35 localidades. ¿Sí? Eh, Vamos a hacer una asamblea en la cual uno de los temas, y que vamos a tener que hablarlo, vamos a tener que charlarlo, es que los compañeros y compañeras están pidiendo, por ejemplo, a ver, si logramos sostener esto, ¿por qué no podemos pensar en sindicalizarnos como sector? ¿No? ¿Por qué no podemos pensar en sindicalizarnos? Y si están pasando estas cosas, si están pasando estas cosas, es porque hay ausencias, hay huecos, hay grietas, algo nos está pasando con las representaciones gremiales que tenemos hoy en día, ¿qué? Los necesitamos. Nosotros nunca dejamos de decir la herramienta sindical es necesaria, necesitamos que todos los laburantes tengan una herramienta sindical. Pero, ¿qué nos ha pasado? La otra cosa que nos pasa es que los compañeros, muchos han estado afiliados, muchos, y muchos han desafiliado porque no se han sentido representados. ¿Sí? No se han sentido representados. Nosotros este petitorio se lo entregamos a los tres gremas, Citrasab, a UPCN y a ATES. El otro día, Enfermería, no sé si, eh, para que sepa la gente que está escuchando, no sé si vos sabías, tenemos una mesa, eh, una comisión, ¿sí? una comisión de claro. en enfermería. Bueno, se presentó, eh, Ate y eh, Sistra Trasar nos dijo de que ellos llevaron el petitorio con 722 firmas en ese momento. Hoy tenemos 1.100, casi el 100% de la población enfermera. Con, con 722 firmas con el petitorio. Ellos lo llevaron. Y pidieron, cosas que no pasan nunca, Juan, escucha esta. Se pide, digo porque en noviembre generalmente, vos viste que con México que seas la plancha, o sea, no, ya, se termina, se termina, viene diciembre, enero, febrero, no, o sí, sea, sí, sí. hasta marzo no pasa nada. Y bueno, se pide, y pidieron con suma urgencia abrir el sector paritario de salud, ¿me entendés? Necesitamos una fecha, es lo que a nosotros nos angustia por un lado, ¿me entendés? Que no tenemos una fecha. ¿Qué es loco pensar en abrir una mesa ahora en pleno noviembre? Y qué sé yo, si es loco. Nosotros te la contamos de este lado. Los que están gestionando están del lo otro. Los que toman decisiones están del otro. Sabemos que es, es un tiempo político complicado. Complejo, <risa> si querés. No. Com lo, com complejo, pero mirá para atrás otra vez. Miramos por arriba de nuestro hombro y la pandemia no te preguntó en qué fecha iba a venir. No te preguntó cuándo te quedaba bien. Y la... Ay Juan, qué enorme que soy. Exactamente. Y ahí estuvimos. Y ahí estuvimos los laburantes. Y ahí, yo hablo por mi sector, ahí hubo muchos laburantes. Ahí estuvimos todos los laburantes de salud. Ay. Pero ahí, ahí estuvo enfermería cubriendo donde se le pedía. ¿Me entendés? Entonces necesitamos que nos miren y que accionen sobre el sector de enfermería de la provincia de La Pampa. Necesitamos que los gremios acompañen. A cada uno de los compañeros afiliados, porque esto es lo que nos dicen, ¿sí? de que, y, y, y lo entendemos, lo entendemos, porque eh, eh, ellos nos dicen de que pueden tienen, tienen acompañar afiliados. Está bien, lo entendemos, pero preguntémonos por qué hoy no tenemos a toda una población de laburantes afiliada a un gremio. O sea, nos a, no a mirar. ¿Por qué no hay una representatividad que les contenga? ¿Y esto ¿Por qué surge un MEP? Dentro de claro. un MEP, un movimiento. ¿Por qué surge de esta manera y encontrás a mil personas subidas a un movimiento, ¿me entendés? Con ganas de hablar y de contar lo que está pasando. Nosotros empezamos a recorrer. El otro día nos fuimos a loventudés. Años ¿no? Decía nos decían que no iban a loventudés. Y fuimos tres enfermeras. Fuimos tres enfermeras a charlar con la gente. ¿Me entendés? Entonces, eh, nada, ahí estamos. Estamos en un qué proceso lindo, de construcción. Qué lindo. Me parece que es una gestión fenomenal de democracia de bases, una verdadera lección republicana para el que quiera mirar, estamos charlando con Susana Pedernera que nos anuncia que dentro de una semana, el jueves 11 de noviembre, Va a escucharse un grito que no va a ser un alarido, sino que va a ser el resultado de autoconvocarse el sector de enfermería, de salud pública de la provincia de La Pampa. Susana, para nosotros para es un gustazo y un honor tenerte en la siesta que nos fue. Te, te digo porque lo vengo siguiendo y creo que todavía la, la sociedad no se percata completamente del valor fundamental que hay en todas las personas que laburan en salud pública. Yo te estoy más que agradecido por este ratito y me encantaría seguir una hora más. Eh, hay una, eh, una La semana que viene me llamás, si querés, y charlamos y te digo lo que sale, porque le dimos el carácter de Asamblea, Juan. Tal cual. De ahí van a salir decisiones, de ahí van a salir cómo seguimos, de ahí van a salir, le vamos a dar el carácter de votación, si es necesario, a, a, a, a los mandatos que traigan los compañeros. Así que después me llamás y charlamos y te cuento qué pasó el 11. Gracias, Susana. Gracias. Muchas, pero muchas gracias. Y en tu persona le agradecemos a cada uno de tus compañeras y compañeros. Dale, dale, dale. Un abrazo enorme y muchas gracias por llamar. Hasta pronto.